querer ver los halos tú también los has visto, ¿no? A ver, los él no sé exactamente qué es lo que he visto, pero sé que he visto algo. Bueno, la historia eh, comenzaba, la historia moderna de los ovnis comenzaba con Kenneth Arnold y inventó ese término de plato volante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 Uh -huh. Un caso tremendo que hay revolución un montón de gente, que me gustaría que nos contara brevemente. Ese, el ovni que atacó un joven en Sevilla antes entraron en otro en otro asunto esta noche. ¿El caso de Galdar? Sí, intento ser muy rápido. El caso de Galdar se produce en la, en la isla de Las Palmas de Gran Canaria, en, en la, precisamente en la población de Galdar, cuando eh, un, un ciudadano, dama damaso creo recordar que era el nombre, yo estuve con él hace mucho tiempo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 Aunque él me lo ha negado, sin embargo los testigos civiles dicen que sí, llegó a amenazar a los testigos civiles para que no hablasen, amenazándoles con el más absoluto descrédito, se si hacían declaraciones públicas sobre lo que habían visto. Algo que también se ha repetido, repetido hasta la sociedad ¿No lo que cuenta la película Expediente X es también real? Es decir, el gobierno, los agencias de seguridad... No, yo diría que la realidad supera con mucho a la ficción, siempre. Pero en este, sí, en este caso concreto, Francisco Julio Padrón, a quien conocimos todavía en Carabias y con quien hemos querido hablar muchas veces, él siempre se negaba porque partes de que estaba amenazadas. Exactamente. Ahora os no bueno, parece que está contando parte de aquella historia, ¿no? Porque el expediente ha sido desclasificado con cuando se ha decretado oficialmente la desclasificación, mm -hmm. ¿no?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 De, de los OVNIs o supuesta visitas de seres extraterrestres de nuestro planeta uh, muy rápidamente aquí en el programa de hoy con Manuel Carvallal lo curioso es que gente contactaba a Manuel es que, y tú lo has vivido nosotros también tuvimos oportunidad de irlo en Canarias es que, previa cita, con este contacto muchas veces te dicen tal ocurrir tal cosa vas a ese sitio, muchas veces no pasa nada pero afortunadamente algunas veces vas y ocurre algo como te pasó a ti yo te diría mm. que ojalá no pases nada porque cuando tú aspiras a, a hacer de la investigación OVNI algo serio, algo creíble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 que no sabemos ni de dónde es y lo que es más grave qué intenciones tiene.